En miles p o las lives, de tocar por t o a s p r t e s Estamos con energías para volver y todo.、Pues、Estamos、cansado. un poco trabajando, ¿no? Días de Radio, protagonistas. Sad. You do it, you do it, you d it. Han pasado casi cuatro años desde Chandalismo Ilustrado, el anterior trabajo de Gecko Turner, pero ya está aquí Gone Down South, el nuevo trabajo de Gecko. Hola, buenos días. Hola, muy buenas. Oye, casi cuatro años, ¿no? Digo yo. Digo bien. Pues sí, has hecho bien el cálculo. Yo creo que eso es consecuencia de. Pues un poco de mi indolencia alimentada por mis circunstancias personales, pero, pero bueno, todo, todo está bien si、sí, al final. Consigue hacer lo que te gusta.、Ajá. No sé si se puede preguntar a propósito de las circunstancias personales, que ha quedado un poquito así, pero ¿qué has estado haciendo en estos cuatro años? Bueno,、eh, cuando, me cuando me refería a las circunstancias personales, me refería al año pasado que culminé un proceso de divorcio que llevaba arrastrando un tiempo y e l c a m b i o de casa y todas estas cosas así.、Uh -huh. Y supongo que alguna influencia tienen que tener en lo que hace uno. Bueno, suena t r u l l i Eh, primer single de este nuevo trabajo de Keiko Turner,、eh, aunque podría sonar cualquier otra canción del disco y el resultado sería bastante diferente, ¿no? Porque sigues apostando por la vía del, del eclecticismo. Pues la verdad es que yo no realmente no, no apuesto, sino que es que me sale así. Me, no es que sea una, una decisión, digamos, preconcebida, sino que voy, pues no sé, desarrollando ideas de canciones y, y resulta que algunas son de unos estilos muy diferentes que otras, ¿no? o p e r Yo le digo que no es, no es preconcebido. Ajá. Para que la gente se pueda situar más o menos、eh, cómo suena Gecko Tarner o cómo suena lo nuevo de Gecko Tarner, si es que ya conoce perfectamente al artista, vamos a, a, contarlo, a comentarlo un poquito. Pero yo primero quiero、eh, hablar de una etiqueta, que esto siempre es un poquito como, como complicado o ¿no? o c m y a veces es、pues, un poco controvertido hablar de etiquetas. Pero en la hoja de promo oficial de Love Monk, del sello de Gecko,、eh, pone que esto es Soul Afromeño. Algo que, bueno, pues evidentemente es una etiqueta un poquito inventada, que tiene su parte de coña, yo creo, pero que también hace un buen resumen de lo que es, s ¿no? Bueno. Sí, Yo creo que cuando emplean el término afromeño, que se acuñó por aquí hace unos o c h o diez años, a raíz de unas cosas que hice con una banda anterior que tenía por aquí, se llamaba Perro Flauta,、eh, pues empezamos a colaborar con músicos americanos, con músicos africanos, a hacer cositas de m ú s i c a a f r i c a n a también, cuando no estaba la cosa tan en boga como ahora, y,、eh, y de la letra de una canción que. Pues era una r e t a i s l a de gentilicios partidos por la mitad, tipo, pues,、eh, c a t a l e g o por ejemplo, por decir catalán y gallego,、uh -huh. o, o vasco llano, vasco y castellano. Pues salió también el, el, la coña esta de a f r o m e ñ o a f r i c a n o y e x t r e m e ñ o ...y parece que a los medios les gustó y lo siguen utilizando para pa referirse a cosas que hago hoy en día. De cualquier forma, pues, por buscarle algún significado. Tiene que ser algo así como lo que está hecho desde Extremadura mirando hacia África y, y eso siendo, teniendo presente que, que la tierra del continente africano la tenemos muchísimo más cerca de lo que a veces nos parece.、Uh -huh. Este disco sí que mira más a África que, que incluso pues, el anterior, por ejemplo. s í que se, se nota esa influencia. No sé, yo, no, yo no, me doy, no me doy cuenta, no soy consciente, pero eso dicen los colegas de la discográfica. pero... Yo no, no, no me atrevería a suscribirlo. Hoy,、uh -huh. últimamente, igual que podríamos、eh, pues、pensar, ¿no? Que igual que e k o Tarner、pues, ha, ha estado un poquito más influenciado por sonidos africanos.、Eh, sí que podemos también pensar que te ha influido más últimamente el flamenco, por ejemplo. Bueno, el, el, el flamenco yo no creo que haya influido mucho en el trabajo que presento con, con el disco este.、Mm, quizás lo único que se le pueda buscar algo de flamencura es. Pues algunas palmas que hay,、eh, pues que son como el, el ritmo de los, los tanguillos de Cádiz, y que es un ritmo ternario que encaja perfectamente con, con muchos estilos de m ú s i c a a f r i c a n a Y hay un tema que se llama En Villa Villa,、uh -huh. pues en la que sí resultan evidentes esas palmas, pero más allá de eso, yo no diría que, que, que esté muy influido por. Por las cosas del flamenco o mis recientes experiencias con el flamenco. Ah, te quería preguntar por las experiencias o cómo estás habiendo sí, influido sí,、pues、en el、pues、álbum. He tenido, Cuéntame. He tenido la, la, la, he tenido la gran suerte de que pensasen u s de que e p en mí para e n c a r g a r s e de la producción musical de un disco de un cantante fuera de serie, de lo mejor que ha habido en la historia en Jerez de la Frontera. Este, canta, este cantador es Fernando Terremoto y entonces pues tuve la ocasión de... ...pues de hacer el disco con él, de hacer su disco. Eso me permitió, pues, echar un poco en las entrañas de la cosa del flamenco de, de máxima calidad, ¿no? Porque ahí los que participaban eran, como yo les decía, eran un Jerez All-Star, porque eran, yo qué sé, todos los mejores músicos que te puedas imaginar de Jerez de la Frontera, lo que significa, pues, los mejores músicos del mundo dentro del flamenco, ¿no?、Uh -huh. Para mí ha sido un privilegio muy grande y, y creo que, que es una de las mejores cosas. En las que he tenido la suerte de participar, este disco de Fernando Terremoto, que saldrá a final de este mes de septiembre. Pero, como nos comentas tú, finalmente no ha tenido tanta influencia, ¿no? Ese trabajo, esa experiencia que has tenido tan cercana al flamenco. Es que la cosa del flamenco y las influencias, yo no creo que sea una cosa para tomarse así a la ligera. O sea, porque tú escuchas un poco flamenco y tal, pues bueno, cada uno, efectivamente, es muy. Libre de hacer lo que quiera y de hecho pues, tiene que intentar hacer lo que quiera, ¿no? expresarse de la manera más sincera y más natural. Pero pues, yo considero que yo, lo que, donde me he criado realmente y donde, donde estoy versado, es en las músicas afroamericanas, pues, estas que se llaman blues, jazz, soul, funky, reggae, cosas de música brasileña. El flamenco, a pesar de haber nacido y haber sido criado en, un, en una ciudad como Badajoz, Que p、pues, u está e s de lleno dentro de lo que se puede considerar territorio flamenco, pues yo no, he, digamos, nunca he tirado por ese camino. Y estoy descubriéndolo un poquito ahora. El flamenco es una cosa de raíz y de, y de pureza y de sentido, ¿no? Y no, no creo que se pueda impostar o colocar así como así en otras cosas.、Uh -huh. Yo te lo preguntaba sobre todo por, porque quizá podría ser ¿no? el, pues, una de las novedades con respecto a este trabajo en el que vuelve a haber soul, vuelve a haber reggae, sí, sí. vuelve a haber esos ritmos latinos,、eh, hay rock también,、eh, hay muchas cosas. Cuéntame, ¿en qué terreno te, te hallas más cómodo? ¿O qué, cómo, ¿Hacia dónde crees que tira o hacia qué público crees que puede ir este nuevo trabajo de e Cotarner más orientado? ¿O es algo muy ecléctico? No lo sé, yo creo que el trabajo es ecléctico y por lo tanto el, el, el, el espectro, el abanico de gente a la, a la que le pueda llegar a gustar, pues también tiene que ser. Amplio,、uh -huh. pero la verdad es que no s a b r í a decirte. Oye, todo este montón de,、pues、de influencias que a fin de cuentas、eh, se demuestran en tu música, ¿salen todas de tu cabecita o son necesarias、eh, las habituales colaboraciones de, de músicos de aquí y allá que trabajan contigo? Hombre, yo creo que, que a los que nos dedicamos a crear música, sabemos que todo empieza cuando empiezas a escuchar cosas dentro de tu cabeza. Es como si estuvieras loco, empiezas a escuchar la música, aunque no estés oyendo físicamente nada, pero de, de repente empiezas. A, a sentir que oyes las cosas dentro, n o y, y, y eso es lo que,、pues、lo que te anima a sacarlo ¿no? y a materializarlo fuera. Y en, en mi caso, la mayoría de las canciones que hago son canciones de estructura simple, sin mucha complejidad armónica, y entonces tengo la suerte de poder trabajar con un elenco de amigos y músicos de primerísimo nivel, pues que son, digamos, los que le hacen el traje bonito al. A las formas del maniquí que yo presento. n o、eh, Ahora, como hombre de mundo, sobre todo, pues también en lo, en lo sonoro, <ríe> supongo que toca patearse ese mundo y presentar el disco aquí y allá. ¿Qué planes tienes? Pues básicamente es、pues, lo, lo que tú estás apuntando: Pues ir a todos los sitios posibles donde a la gente le interese que, que vaya yo con los músicos a, a, tocar, a tocar las canciones. n o、uh -huh. La verdad es que、no、tengo, en ese sentido no, no, no me hago ninguna restricción geográfica. Pero en principio sé que la, la promoción está siendo más orientada pues a países como Alemania, el Reino Unido o Estados Unidos y Japón también.、Uh -huh. eh, ¿Crees tú que en países, ahora me has dicho Japón,、eh, como Japón, lo tuyo puede resultar altamente exótico? Bueno, yo estaba tocando en Japón allí、eh, hace unos años cuando、eh, pues、presentamos el álbum anterior, Chandalismo Ilustrado.、Eh, la gente de los Monks firmó un. Un contrato con una gente de, de allí, de Japón, de Tokio, para que un sello discográfico de allí que se llama Argus pudiera editar el disco. A raíz de eso, pues surgió la posibilidad de ir allí a tocar y estuvimos allí algunos días. Y yo no me sentí muy exótico. Lo, que, en, en, lo único, digamos, la única gran sorpresa que me llevé, yo pensaba que, que el idioma inglés se hablaba más mayoritariamente en Japón. Y descubrí que no, que no era t、no、así l que era no a la cosa, ¿no?、Uh -huh. Entonces, pues me llamaba la atención eso de que te estabas perdido por ahí dando alguna vuelta en el metro y tal, como todo está escrito en japonés y ...y pues yo no sé japonés.、Eh, entonces, pues a veces le preguntabas a gente, a gente joven o a gente de, de diferentes edades, te aproximabas a ellos y le preguntabas alguna duda sobre a dónde querías ir en inglés y ...y pues de cada c i n c o o seis que le preguntabas, pues. A lo mejor hablas con, con uno que si supiese, ¿no?、Eh, entonces, pues no sé, quizás todo lo que no sé japonés sea un poco exótico allí. Yo sí sé que vea un tipo negro así al fondo y digo, hostia, este seguro que sabe inglés. Que no sé. Sí, debemos ser un poco exóticos, pero yo no me daba mucha cuenta porque la música que hacemos en el fondo, pues es un poco. Quiero decir, la música soul y la música blues o todas estas cosas, pues hace tiempo ya que. Que calaron en el mercado japonés y que, y que hay mucha gente que la aprecia. Oye, en los países anglosajones, por ejemplo, la música de Geico Turner, ¿en qué sección nos la podemos encontrar en una tienda? ¿En la de World Music, en la de Blues, en la de Soul? En, no sé. Yo la he visto en, en, en World Music y también la he visto en la sección de Soul, dependiendo ya de la tienda y del criterio y el gusto del, del personal que las clasifique. Oye, a ti esto de las etiquetas, por ejemplo, antes me has hablado de proyectos antiguos, hemos hablado de lo de afromeño y demás.、Eh, ¿cómo, ¿Cómo te las tomas? Las etiquetas, por ejemplo, alguna vez te igual te, supongo que hablarán también de ti en términos de música mestiza y estas cosas, ¿no? Pues yo me las tomo bastante l i g e r a s porque tú sabes que la música p u es es una cosa que, que se supone que se hace para intentar emocionar a la gente cuando la escuche, ¿no? Entonces, todo lo que se intenta explicarlo. Fuera de, de lo que la escucha musical, pues siempre puede ser más fino o menos fino, pero siempre va a ser inexacto. n o Entonces, pues sabes que hay gente que te va a describir de una manera o te va a describir de otra, depende de, de la educación que ellos tengan o de lo que, de lo que ellos consideren, que... Donde, donde digamos en qué compartimento colocan lo que tú haces dentro de su estructura de las cosas. ¿no? Uh -huh. Antes, al principio, suena de fondo Trulli. He dicho yo, escuchamos esta canción que es el single, pero podría, podría sonar cualquier otra del trabajo y podríamos tener una percepción pues, diferente de lo que es o de, de a qué suena, porque justamente、eh, podría ser una canción muy diferente, siendo como es el álbum un trabajo, un trabajo muy ecléctico. ¿Crees tú que esa es una de las grandes virtudes del, del disco? Que pues, si uno lo escucha en su integridad. Puede sacar un montón de conclusiones o darse cuenta de. Y, y si lo escucha por separado, puede pensar que el proyecto es completamente pues, bueno, diferente. O así escucha alguna otra canción por, en otro momento, totalmente aislado. Pues la verdad es que no sé si eso puede ser un. un digamos. un plus para el disco. No sabría decirte, porque tal y como tú has, has razonado ahora mismo, puedes escuchar seguido y puedes decir, oye, qué diferente es una canción de, de otra. O puedes escucharlo en diferentes momentos sin saber que pertenezcan al mismo álbum. No lo sé, de momento me van saliendo así las cosas. Quizás algún día consiga hacer un disco con una línea, digamos, estilística y argumental más, más marcada, ¿no? Pero de momento me salen así las cosas. Bueno, esperemos que tampoco se metan en el saco de los discos conceptuales, tampoco. <risa> <risa> a ver. Qué mal suena eso, ¿no, sí, tío? ¿Ves? Como lo del mestizaje, que a veces、pues、uno lo sabe como si se、sí, d i z e para es bien, es para m a l Hay o... cosas que son, que bueno, que ya al final te tienes que acabar riendo, porque. Lo del mestizaje, o lo del world music, o música étnica, por ejemplo.、Uh -huh. Bueno. Pues se supone que toda la música tiene que ser étnica, porque todo el mundo, la persona que sea, pertenecerá a alguna etnia, ¿no? O a sea alguna parte del mundo, efectivamente. Claro, o a l g u n a parte del mundo, y no sé, y lo del mestizaje, pues también es un, una etiqueta muy recurrente, pero yo creo que, que, que confunde más que, más que aclara las cosas.、Uh -huh. Oye. ¿sabes? Pues nosotros, para que la gente no se confunda, como tú mismo has dicho, intentar explicar a qué suena algo muchas veces、eh, pues、es muy complicado y también、sí. depende de cómo、pues、uno entienda el mensaje.、Claro. Lo mejor es que suene la música.、Uh -huh. eh, quiero recordar a todo esto que las, las presentaciones del disco van a ser el 24 de septiembre en Madrid, n o en El Sol, y ya el 1、eso、de octubre、es. en Barcelona. Eso es, en la sala Marula. Ajá, que son las dos presentaciones que de momento tenemos o hay más ya planeadas.、Ah, Esas son, son las dos, digamos. Oficiales aquí de la península, las que están más inminentes.、Uh -huh. Están intentando cerrar otras cosas, pero todavía no, está ahí, no hay fecha en definitivo.、Uh -huh. Bueno, pues que sepáis: 24 de septiembre, Madrid, 1 de octubre, Barcelona. Las presentaciones del nuevo trabajo de Gecko Turner,、uh -huh. de momento en la península,、eh, a la espera de ir a Japón o a donde haga falta, que seguro que también、eh, pues se vuelve a ir en Gecko por ahí a recorrer el mundo, como nos ha dicho.、Eh, y lo que decía yo: vamos a escuchar otra canción、eh, y nos quedamos con otro momento del trabajo. A ver qué canción puede ser. Sé, puede, podría ser, por ejemplo, la canción número 6 que se llama You Can Own Me、uh -huh. y que es la que cierra la primera cara del vinilo, porque este disco, más allá de, de editarse en CD, pues también será editado por Love Mon en formato de vinilo.、Uh -huh. Yo tengo la el CD, can... una canción número para, pero... 6 en el CD o la canción última de la cara, se llama、sí. You Can Own Me. Pues nos quedamos con la canción 6 para los que tengáis el, el CD, y bueno, pues eso, la última de la cara A para los que tengáis el, el vinilo, que como siempre, siendo como es una edición de Love Monk, estará muy cuidado también, ¿no? Yo creo que sí, que aquí la familia Love Monk, una de sus características es el, el buen gusto y el, y el estilo a la hora de hacer las cosas bien. Uh -huh. eh, además, mira, yo tengo el CD. En el reverso viene hasta una, una explicación、eh, Pues bastante, bastante interesante. ¿eh? Empieza: sostiene en sus manos un disco de Gecko Tarners. Y a partir de ahí, p、pues、una e s u explicación a propósito de lo que es esto, de lo que te puedes encontrar. No sea tímido y póngalo en su reproductor de música. Sí, sí, este Borja es un cachorro. Es i e n una explicación que también recomiendo que la gente se la, la lea un poquito también. Pues eso, para tener una explicación previa de lo que es este trabajo que empezamos a descubrir aquí también en BFM, lo nuevo de Gecko Turner. Nos quedamos con este otro corte del trabajo y oye, pues que, que te vaya muy bien con este disco otra vez. Y oye, suerte con todo. Oye, pues muchísimas gracias y que tengamos salud para seguir encontrándonos físicamente o telefónicamente. Gracias, un abrazo, hasta luego. Chao. of me De tocar por todas partes. De, de hacernoslo hacernos todo. a m o s c o n l a s pues, o a v i a v e n t e estamos un poco trabajando, ¿no? Días de Radio, protagonistas.